Salomé Ureña de Enríquez nació el 21 de octubre del 1850 en Santo Domingo República Dominicana hija del escritor Nicolás Ureña de Mendoza y Gregoria Díaz de León a temprana edad Salomé fue influenciada también por la literatura a los 17 años publicó sus primeros poemas bajo el seudónimo Herminia nombre que usó Hasta en 1874, sus obras se centran en la patria, el amor y la familia. En 1880, contrae matrimonio con Francisco Enríquez y Carvajal, siendo una de las figuras centrales de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora de la educación femenina en nuestro país.